A todos, espero que estén muy bien, llenos de energía navideña A los que nos están viendo en Instagram a través de la cuenta de Brian en Facebook Ay, perfecto, es Facebook, no lo vi sí, es Bueno, muy bien, para que nos lo empiecen a seguir y, y vean todas las caras que hacemos Y que no solamente somos voces Y precisamente va muy ad hoc referente a lo que pues vamos a hablar el día de hoy De las reuniones familiares Que todo el mundo por lo menos vamos a tener una en estas fechas ¿O no? Ah. Ah. <risa> bueno, es la sesión de terapia, se cierra la, la re... <risa> Qué triste, que Brian. Que empiece la sesión de terapia. <risa> <risa> Así es, las reuniones familiares. Estamos en una época fundamental para la convivencia familiar. Todos al menos vamos a tener nuestra reunión familiar... Con amigos, con nuestra familia, con conocidos, con gente a la que nos vayamos a abrir a convivir en estas fechas especiales. Y es importante saber cómo convivir en familia, cómo pasar un momento agradable, cómo poner límites en familia, cómo hablar de temas incómodos en familia... Hay varias situaciones que de repente se presentan en la cena de Navidad, en la cena del Año Nuevo, los terrenos del abuelo, de la abuela y que de repente causan ciertos conflictos y ahí no sabemos qué hacer o cómo relacionarnos sanamente con nuestra familia en estas épocas, donde también se tienen altas expectativas y se espera mucho de nosotros. Se esperan los regalos, se espera la puntualidad, se espera que asistas a un evento, se espera que estés de buen humor y con bonita cara. Sin embargo, también estamos pasando procesos y a veces no se cumplen las expectativas familiares. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con las reuniones familiares? Eh, nos gustaría que el coaching nos dijera qué podemos hacer en una reunión familiar para poder estar en armonía y de una forma amena en convivencia. Híjole. Hay muchos puntos, hay muchas cosas. No puedo no podemos hablar, yo creo que no podríamos dar una receta así tal cual porque Mágica. pues pues no, no existe. Digo, todos somos personas totalmente diferentes, todos tenemos nuestros nuestro lado de luz y también nuestro lado de oscuridad, y como en todas las familias hay Desde secretos, hay hasta problemas, hay este, incluso amor, hay mucha, o, o incluso muchos procesos de duelo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que yo opinaría como coach? Es que veas esta próxima reunión familiar de Navidad como un reinicio, ¿sí? Como un reinicio a a la convivencia, ¿no? Sí. Eh, Sabemos que de repente pudieras tener, tú que nos escuchas, tú que nos ves, algún problema con algún familiar. Y yo te diría, ¿por qué no ser el momento perfecto para arreglarlo? O ¿por qué no atreverte a entender a la otra situación de la persona? Puede haber incluso hasta problemas muy grandes, pero yo siento que, que sí... Siento que es una fecha para reconciliarte con el otro empezar a trabajarte interiormente y, y también dártelo por, recuerda que el trabajarte en perdonar en, en, en, en, en sanar una relación eh, el primer objetivo la primera mm, el primer objetivo de sanar es que te sanes tú si ¿sí? sanar tu parte si la otra persona no se presta para ello y Yo solamente te diría, sana tú, cierra el ciclo tú, pero obviamente si la otra persona tiene la apertura de, de sanarse, de, de tener una mejor relación, obviamente pues échale acción, ¿no? O sea, te invito a que a que hagas actos, no solamente las palabras, te perdono, me perdonas, ¿no? Sino actos de, mira, vamos a tener una mejor charla, vamos a tener una mejor convivencia, vamos a tener... Eh, Más contacto una, una, una plática un abrazo y no hablo de un abrazo cuando cuando las personas eh, te ven no hablo de un abrazo cotidiano que se haga parte del día no eh, también un, un quizá un, alguna palabra algún mensajito en las mañanas no gracias por ser mi papá eh, un, un mensajito por las tardes ¿no? gracias por ser mi hermano eres un campeón no eh, te admiro, ¿no? O sea, palabras que, que puedan a, apoyar al otro a que se sienta conectado contigo mismo. Pregunta incómoda. Ah, ah no estamos Ay, ahorita, O sea, siempre cuando hay una reunión familiar, alguien alguien tiene que incomodar ¿Y la, sí. ¿Y la novia? ¿Y la novia para <ríe> cuándo? Ah. ¿Y la boda? ¿Y, y el la, segundo <ríe> hijo? ¿Y la boda para cuándo? <ríe> <boda> <ríe> <Yo ríe> no. Pregunta incómoda. Vamos a hacer preguntas incómodas. ¿Asisto o no asisto a la cena de Navidad con mi familia que no me la llevo bien? ¿Voy o no voy a la casa de la suegra? No vayas, es una trampa. <risa> <risa> Oye. ¿Qué te sugiero? Bueno, yo, ¿qué puedo sugerir? ¿Por qué no ir? Porque te incomoda. puede entender que, que de verdad hay suegras, hay personas que de repente avientan, no tienen esta conciencia de... De trabajarse interiormente Y pueden aventar desde indirectas Desde preguntas incómodas O desde el abrazo hipócrita y falso Pero por qué no ir Por qué dejarte vencer <ríe> Yo te preguntaría Por qué no ser la, hacer la diferencia Por qué no ir y plantarte así Tal cual Hoy quiero ser la diferencia Y hoy quiero agradecerte Si para ti no soy suficiente si para ti eh, me criticas por X o Y razón Hoy quiero agradecerte por por ser quien eres dentro de mi vida Ahora que si eh, quizá tu ego lastimado, herido o cualquier circunstancia no te lo permite No acudas Y, y haz esta esta noche o estas festividades eh, Con paz con paz interior, con espiritualidad contigo mismo o con quien te rodee con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, con tu familia, este con tu novio, con tu novia. Eh, hacerlo armónicamente. No necesariamente tienes que estar en pelea. Desde mi punto de vista... Y, y no es porque sea la fecha, ¿saben? No es porque sea Navidad. Y no es porque sea despedir el año viejo y festejar el año nuevo. Desde mi punto de vista es... ¿realmente quieres seguir cargando con eh, el odio o el rencor que pudiera haber dentro de ti después de una pelea con alguien? Sí, siguiente pregunta. <risa> <risa> y yo todo moroso, ¿no? <risa> a ver, Brian y la novia, Paco. No, novia no. no, no, no, no. <risa> Híjole, joven. Bueno, miren, referente la pregunta que hizo Didier, porque la otra ya la contesté, Brian, muy honestamente. Eh, tienes que analizar si tienes las herramientas suficientes para para lidiar con la situación que te puedan este, tener, digamos que te dicen algún comentario sobre tu cuerpo, sobre hijos, pareja, diferentes cosas, tú puedes lidiar con ello o incluso puedes ser sarcástico como yo conoceré con las personas que vas estar o vas a generar más problemas, si vas a generar más problemas, eh, yo creo que mejor no vayas, eh, di que este se le poncho una llanta al tren y pues no vas a llegar. O simplemente eh, un comentario, no puedo ir por alguna razón o sin dar el motivo. Pero si tú consideras que si sí tienes las herramientas, paciencia, prudencia, o que puedes eh, saltar tu veneno también, pues tú date. Se requieren altos sí. niveles de tolerancia para estas fechas. Y mucha fuerza y, física. Y mucha fuerza física y fuerza de voluntad. Sí. También mucha prudencia en, en las cenas navideñas. Yo creo que depende depende en los contextos Porque evidentemente hay, re, hay familias donde pasan cosas muy fuertes Donde suceden situaciones muy muy fuertes Y evidentemente el, tú perdonas y sueltas Pero no te vas a ir a sentar a una mesa Donde evidentemente no vas a ser bienvenido O donde tú no vas a poder tener una convivencia sana O en armonía También tiene que ver un poco con quererte a ti mismo Y con ser muy honesto y muy sincero De decir no quiero ir No deseo ir y que te pregunten un motivo, sabes que no quiero ir a convivir, no ser ser muy honesto, muy transparente en eso y buscar eh, las personas con las que tú te, te la pases bien, a gusto, hay familia de sangre pero también hay familia por elección entonces yo te puedo decir que he pasado navidades fuera de los círculos familiares y me la he pasado muy bien con ciertas, eh, prácticamente ha sido como ciertas familias en diferentes navidades, por ha estado muy interesante Y a veces eso es muy sano. Adopten al foráneo, por favor. Sí, adopten al foráneo. Ya se los había dicho yo el, el capítulo pasado. Que sí. que acompañen al, al foráneo, que lo inviten a sus, a sus festejos. Somía también buena gente Pero también es la actitud con la que tú lo tomes. Porque también he pasado una Navidad solo y fue lo, como lo mejor ha sido estar conmigo y he pasado navidades acompañado y también ha sido muy padre y convivir con gente que ni me imaginaba ¿no? en una navidad llegué y había de México había de Durango había otra persona que creo que venía de acá de un pueblo de Jalisco y mayores menores niños y fue una convivencia muy muy padre fue la Navidad de hace un año, que ni me esperaba llegar a esa casa, así de como el extraño foráneo, <risa> pero muy muy padre, entonces es buscar la gente con la que tú te sientas a gusto y puedas tener una convivencia sana y, y armónica ¿Hacemos otra pregunta incómoda? A ver, ¿cuál? A ver, resulta que tengo, quiero decirle a mi pareja que no voy a ir con su familia, ¿Con su familia? tóxica Ajá Ok, Ay. bueno, Dije es que... Dije incómodo hay <risa> opiniones divididas, porque de repente puede ser que tú le digas Vamos a pasar Navidad a la casa de mi mamá y en Año Nuevo nos vamos a la casa de los tuyos, ¿no? Se dividen. Hay un 50-50 y se están dividiendo la fecha. Esa es una opción. La otra opción es de que tú, mi pareja, te la pasas aquí en mi casa en Navidad de Año Nuevo. ¡A yo quiero! Digo, porque, yo digo, porque yo quiero. Porque va a ser la mejor experiencia porque de tu vida. Porque la mejor experiencia de tu vida. Yo creo que en esos puntos es conciliar y, y llegar a un acuerdo. Primero analizar, a ver, voy a ir a la casa de mi suegra, pero que también me cae ella, que también me cae mis cuñados, mi cuñada, que también me la paso, me siento a gusto, no me siento a gusto, o si no, que mi pareja vaya y que pase un momento agradable. No pasaría nada si se va solo a pasar esa fecha y yo la paso en casa, o la paso con amigos, es cuestión de comunicación y tema de acuerdos. Y ojo, esto que acaba de, de decir Didier es muy cierto, pero es lo bonito, ¿no? Allá afuera también hay parejas tóxicas, ¿no? Como de, eh, yo quiero que estés conmigo y forzosamente quiero que estés conmigo. Y si no estás conmigo, te estoy checando el celular, dónde estás, qué estás haciendo. Porque también hay esta otra parte, ¿no? O sea, casi, casi le pone el GPS para, la... sí. uh, para ver si está en la cena navideña. Pero yo creo que también las personas también se lo han ganado, digo... Hay algunas personas que en estas fe festividades En vez de acudir a, a, con sus familias Pues se van a otros lugares Con su otra familia, con su ver, otra, otra, pre familia. otra pregunta incómoda los que se van a la casa del de amante, del amante. Qué rico. ¿Qué pasa ahí? <risa> una ¿Qué buena pasa? noche. <risa> una ¿Qué rica pasa? noche. <risa> una buena noche. Si son ustedes, mándenme un mensaje para algún juguetito. <risa> diviértanse más. Pero si lo vemos una, desde una la... Una noche buena como tal. <risa> Igual hasta el recalentado. Pero ahí les va la pregunta dentro de esto. Es... Se va a la casa del amante, no se va, se queda. ¿Qué pasa si te enteras de una infidelidad en la cena de Navidad? ¿O te enteras de algo muy fuerte y que, Qué fuerte. cómo lo manejas? ¿Qué haces? A ver, a le avisas a todos, causas hay un conflicto, le entras al drama, guardas prudencia, esperas unos días. ¿Qué sería lo más recomendable? ¡Qué fuerte! Aquí andamos, temas prácticos. Es ¿sabes? que depende, creo yo. O sea, puedes armar un drama y sabes que se va a romper absolutamente todo y de golpe. Puedes esperar unos días a estar sufriendo sola y tener el achaque o solo tener el, el juicio familiar de que todavía perteneces, entonces te invito, incluso algunos compromisos que vas a tener que hacer de manera incómoda o eh, directamente pues no presentarte en, en el evento familiar y arreglar la situación en casa con tu pareja. Ahí yo creo que depende de, de ti y también de del dolor y cómo estés manejando el dolor, porque… Les puedo decir que yo en mi caso muy particular, soy muy sarcástica, entonces yo me lo voy a tomar con un humor peligroso, pero hay gente que pues no. <risa> Hola, Sergio. Bueno, y ahí tocaste un tema bien importante, que es el manejo del dolor. El, eso es algo que yo creo que deberíamos ir a tomar 10 materias de eso. Por favor. De cómo manejamos nuestro dolor y cómo manejamos las emociones fuertes. Entonces, si estás en medio de la cena de Navidad, a mí se me hace eso muy prudente esperarte unos días, porque primero baja tu carga emocional, ya tienes mayor claridad, ya no actúas por el impulso y puedes tomar un diálogo, revisar las cosas. ¡O avienta el pavo! Esa es, sí. esa es una situación la otra es que salga el pavo aventado. Oye, se escenario. me acaba de ocurrir una obra de teatro con esta escena, pero realmente... Eh, o sea, secretos sí. de Navidad, ¿por qué no? Ah. Creo yo que sí es muy prudente esperarte algunos días, pero vamos siendo honestos y realistas. En la emoción, más bien, el momento en el que te dicen o te das cuenta que te están poniendo los cuernos, obviamente no es, no vas a pensar en la que si la cena de Navidad continúa o que no continúa, o sea, sientes coraje, sientes odio, sientes todo. Y, lo, y casi siempre tú eres el último que se entera para acabar. No, es que sí, y tú lanzas el pavo, amiga. Imagínate, imagínate <ríe> esa combinación con el vino, con las copas, con la plática. Con sí, las canciones de Amy, Jenny Rivera. canciones de ahí cuando ya se pone la fiesta intensa de la de Navidad. De José, José. ¿En qué se transforma? Ahora, hay personas que, que tienen una parte muy maquiavélica y que esperan precisamente la cena de Navidad o de Año Nuevo para... Revelar cosas, revelar secretos Hablar de esas situaciones ¿no? De ahí la famosa plática De los terrenos del abuelo Porque en la cena de navidad es como ¿Quién se va a quedar con los terrenos del abuelo? Y ahí hay, surge una enemistad Que dura todo el año Y hasta la siguiente navidad nos volvemos a ver sí, Siga mi consejo <risa> <risa> sí, Siga mi consejo Espérese unos días Arme todo el plan <risa> arme todo el plan así tal cual haga la cita en un mismo lugar y cita a las dos personas y se hace un trío que Brian es ese no, no, no. yo creo sería que eso sería algo provocar. tóxico porque sí si sí. sería algo tóxico yo creo que tienes que hablar bueno <risa> si tú conoces a la otra persona sería como hablar querida con, socia <risa> cada uno una y de forma individual Sería lo ideal, porque han sucedido muchas cosas, de repente los confrontas y eso puede suceder hasta un tema de un incidente mayor, ¿no? Algo que realmente... Sí, obviamente. contra la integridad de la persona del ser humano. Sí, obviamente, o sea, y desde mi punto de vista, incluso no se debería de hablar con el tercero. Eh, después de todo, el, si tu pareja te puso los cuernos, independientemente si la otra persona los sedujo o no, pues él eligió ponerte los cuernos, entonces con quien realmente requieres hablarlo y manejarlo es con tu pareja, no con el tercero o la tercera y aparte estamos dejando un punto aquí, ya hablamos como este dolor de pareja no pero imagínate, te está pasando todo eso y al lado tienes a la suegra a la cuñada, a la prima y es como de, respira profundo estoy en una cena de navidad y vámonos pavo, pero aquí yo creo que es muy importante algo, sean súper conscientes de sus herramientas si ustedes son de esa gente que tiene una ira ancestral que parece que nació enojado eh, pues sí agárrate a golpes porque no va a haber otra manera donde la saques pero si tú sabes que no tienes la fuerza física mental emocional yo te recomendaría vete al baño enciérrate respira profundo y este date el tiempo de, de realmente pensar qué vas a hacer, en ese momento no alcohol, no drogas, no cosas extremas no retos tontos directamente tú en lo más neutral que puedas estar para que posteriormente puedas tomar una decisión ya sea que te quieras quedar ahí que te quieras ir cómo informarlo y todo todo el proceso de duelo que viene en, en esa situación incluso creo que esto aplica también cuando te hacen una pregunta incómoda o algo te levantas al baño no pasa absolutamente nada y eh, repito lo que lo que te comenté porque Miren, realmente pueden hacer un, un escándalo si quieren yo soy team escándalo pero uh, ya como adulto no está también incluso donde puedes poner en riesgo tu, tu integridad o si tienes algún alguna mascota hijos plantas el florero de quién sabe qué año pues no te arriesgues porque de ahí se van a agarrar acuérdate que en una pelea siempre van contra tus puntos débiles no contra los fuertes Exacto, porque además hay menores de edad en las convivencias navideñas Y también hay que tener precaución por los eh, por las criaturas, por los pequeños no Hay que cuidarlos Nadie piensa ¿no? Ahora, otro tema, otro punto relacionado a reuniones familiares En la Navidad es la época donde sí hay mucha alegría, pero también hay mucha depresión Y está comprobado, las estadísticas dicen que los mayores suicidios se dan en los últimos dos meses del año Entonces... Imagínate el, los datos fuertes o las estadísticas también, cuánta gente no está pasando procesos ahí y ahí que podemos recomendarle a la gente que quizás se deprime por la Navidad o que no le gusta la convivencia o que está del otro extremo de su familia, no sé, por ejemplo en tema de México hay muchos inmigrantes en Estados Unidos. ¿No? curiosamente una de mis tías en Estados Unidos está conectada okay. Hola, tía. muchos inmigrantes y de repente el, el tema familiar si sí pega mucho ¿cómo pueden manejarlo las personas en ese en ese sentido? creo yo que esta festividad, digo, es una festividad para unir a las familias desde luego que sí, pero si tu familia, por ejemplo, si tu familia está en el extranjero, pues utilizan los medios de comunicación, las redes ¿no? Eh, una videollamada una Eh, algún mensaje a distancia no un mensaje lindo desde días antes dale mucho mucho amor a tu familia a cada integrante de tu familia eh, y sobre todo este para todas aquellas personas que están pasando por algún duelo que están pasando por alguna depresión en específico pues sin duda si existe alguna depresión o algún síntoma ya llevado una tristeza extrema yo si sí te sugiero independientemente o no que tengas la compañía de alguien, de que tú busques la compañía de alguien, algún amigo, familiar, alguien con quien tú te sientas muy cómodo y pues vivas estas festividades eh, no solo eh, sino con alguien acompañado, recibir amor, aprender también a recibir amor. Hay personas que no les gusta recibir amor y no les gusta el contacto físico, está bien, pero sin duda sí es importante… Eh, ...que estés acompañado de alguien... ...que también acudas a una... a una ...que te atiendas psicológicamente... Eh, ...también siento yo que... ...a lo mejor hay personas que digan... ...son Grinch, ¿no? No me gusta, no me gusta la Navidad... ...no me gusta el Año Nuevo... yo solamente voy a llegar a casa... ...y voy a, a dormir como cualquier noche... ...también es válido... Eh, ...recordemos que esta es una festividad... ...que se realiza en varios países del mundo... Pero hay personas que no lo realizan Y es totalmente válido Simplemente siento yo Que es una oportunidad espiritualmente De unirte a los demás Y que también te unas a ti mismo Que te des gracias, que le des gracias Quizá al Dios que tú creas Al poder superior que tú creas O al universo O a ti mismo, que te des gracias por tener un año más de vida Por contener a la familia que, tú, que tienes Este Y conectarte espiritualmente Eh, quizá también para las personas que estén pasando por un, una depresión Sería también una nueva oportunidad para transformarse ¿no? O sea, dejar a un lado la, la depresión Sé que no es fácil, son pasitos de bebé Pero puede ser una oportunidad para decir ¿Sabes qué? Este es el último día Vamos adelante a partir de hoy Vamos a afrontar las cosas, vamos a canalizarlas, vamos a aterrizarlas y vamos a trabajarlas y a poner acción. Creo yo que puede ser una nueva oportunidad. Creo que también puedes enfocarte. Si tú eh, realmente te sientes así como súper mal, súper perdido, lo que sea, busca en Google la línea de la vida, comunícate con estas líneas que son precisamente para atender eh, estos momentos. Si tú te sientes desconectado, Yo creo que ya tu entorno no te está apoyando, entonces sí sería necesario el entrar con un externo, un terapeuta, eh, un psicólogo realmente en línea de la vida, algún extraño que te encuentres en el metro, no sé, solamente expresa lo que sientes y créeme que para alguien eres muy importante, para alguien eres valioso, entonces necesitas… Eh, no entenderlo, sino sentirlo, pero cuando sea tu tiempo, yo creo que es importante que, en, que sigas aquí, estamos apoyándote de cierta manera, aquí tienes tres personas que sabrían que no estás, así es que por favor eh, apóyate de la terapia que más te te guste, ya sea porque tienes que estar solo, porque en este momento tuviste algún problema con tu pareja, con familia, para que tú puedas realmente volver a conectar, sabemos que pasan cosas muy fuertes en la vida y que esto precisamente nos evita a veces querer hasta reintentar, o sea, ¿para qué le hablo a mi primo si ya me hablo feo? ¿para qué tengo pareja si ya me puso a los cuernos? ¿para qué tengo incluso un hijo si se puede morir? Realmente hay diferentes duelos y creo que también aquí es muy importante, familias que nos estén escuchando. Tú como integrante, eres sumamente importante para todos los miembros de tu familia. Entonces, si no puedes dar este comentarios amorosos, practica el silencio. Realmente no no no hay nada más sagrado que respetar el dolor y el proceso de una persona. Si tú dices, sabes que yo la verdad eh, siempre hago... Comentarios imprudentes, ese día no, ese día solamente mantente en silencio, solamente come, buenas tardes, buenas noches, que estén súper bien y te callas y al final gracias, buena noche, practica el silencio y ve cómo cómo cambian las cosas, incluso eh, para ti mismo te vas a permitir ser parte de la convivencia y no querer ser el foco, ver cómo están creciendo los niños, ver cómo está este tal familiar, cómo han pasado los años, incluso si tú la vas a pasar solo por cualquier situación, permite ver tus logros, quizás algún proyecto que tengas, algún viaje, haz este presupuestos, diferentes cosas que a ti te puedan ayudar a seguir aquí ahora para que disfrutes las fechas, no nada más que sea por Navidad, sino en todo, en todo momento, en cualquier momento de depresión, en cualquier situación que te tengas que relacionar con personas, creo que estos tips son bastante útiles. Puedes aprovechar eh, estos días también para hacer una reflexión y para iniciar un proceso creativo, porque quizás dentro de estos días de mayor tranquilidad o donde te encuentres en tu casa, en tu espacio, puede surgir una excelente idea de algún proyecto, de un libro, de un poema, puede seguir una puede surgir una excelente idea de, de algo que tú quieras crear y que tengas las ganas de hacerlo empezar a plasmarlo y a planearlo y enfocarte en cosas positivas también eso es vital ahora otro punto y otro tema polémico qué pasa cuando llega la navidad y no hay economía qué pasa cuando llega la navidad y no hay para los regalos no hay para eh, lo que te va a traer santa lo, lo que te va a traer el niñito dios que es muy típico aquí en guadalajara qué pasa en ese tipo de situaciones cómo podemos manejarlo también porque eso genera mucho conflicto tanto para la persona que no tiene los recursos como para los que están esperando quizás algún detalle ¿no? cómo lo manejamos con niños, con personas eh, que incluso a veces es difícil ese tema Ay, la economía y la navidad muy Dije bien que, oye, va a hacer las preguntas ¿Incómoda? es un tema muy complicado Yo creo que te invitaría para empezar, si esta vez tú no pudiste tener regalos, por favor, por favor no te endeudes por quedar bien con personas que ni al caso. Endeúdate si tienes que hacer un pago de algún tema hospitalario, de algún tema este para pagar la renta, para eso sí, pero para regalos no. ¿Qué puedes hacer? Mira, yo te recomiendo que hagas o cartas o detalles eh, con tus manos o escribe cosas, por ejemplo, es buen momento para que te sinceres con las personas. Si tú crees que no son personas emocionalmente disponibles, coméntales que eh, pueden llegar después sus regalos, quizás en Día de Reyes puedes aplicar esa y de verdad si las personas que tú pensabas regalarles no están disponibles emocionalmente, Revisa qué está pasando en ese círculo, eso es un, una cosa importante. Otra, si tú por ejemplo tienes alguna tarjeta de, de crédito, tienes algún préstamo, por favor, por favor, no la pases a diestra y siniestra por hacer regalos o sea, si tú sabes que tienes tanto presupuesto, no te endeudes con 10 mil pesos que vas a terminar pagando en un año para volverte a endeudar por los mismos precios, no, o sea, haz algo económico, algo simbólico, regala, por ejemplo, temas como un regalo temático, llaveros, por ejemplo, a todos con su nombre, eh, o puedes regalarle alguna esfera con algo que signifique para ellos, hay o sea, diferentes cosas que pueden ser económicas simbólicas, ...para que sea más de tu corazón... ...que del dinero... ...y si las personas estaban buscando que les regales... ...de 100 mil pesos para arriba... ...de 10 mil pesos para arriba... ...o la cantidad que para ti sea demasiado... ...ahí no es amigo, ahí no es... ...o sea no... ...no trates de quedar bien a costa de tu salud... ...física, emocional y financiera... ...ese sería el consejo que te daría yo... ...otro regalo... ...que puede, puedes... ...realizar es... ...regalar tu tiempo... Hay personitas que realmente requieren requieren tiempo. Requieren ser, por ejemplo, escuchadas, atendidas, abrazadas, mimadas. Regala tiempo. Regala tiempo de calidad. Regala servicio. Regala momentos. ¡Ay! ¿Y eso ya es una mercadotecnia. Regala momentos, claro. <risa> eh, pero ranto. sí, este, hay muchas personas que quizá no tienen tengan la, la solvencia económica para pasar una una navidad incluso en familia que a lo mejor no tengan eh, ni siquiera para una cena uh -huh. y, y, que, y que el punto sería también que no te amargues ¿no? es como, sí. tómalo de una actitud positiva porque eh, porque ese momento o esa experiencia, sobre todo fechas importantes navidad, año nuevo, se quedan impregnados en nuestros recuerdos y déjale un bonito recuerdo a a los niños, a las personas que te roden ¿no? Sí También creo que digo Estamos en pleno siglo 21 Y la tecnología nos ha hecho últimamente Sentirnos súper Súper uh, materialistas Pero también es Momento de inculcar esos valores En los niños de no todo es El celular, por ejemplo No todos son los videojuegos, no todo es Es la tecnología, no todo es Este, lo material También puedes incluir incluso jugar ¿no? incluir los viejos juegos ¿no? exacto, dinámicas de juegos, dinámicas de juegos juegos de mesa, el forever la misma sí. del terreno no, te... <risa> no eso no, no, eso, no. <risa> eso no lo hagan por favor, puede terminar muy mal de... ahora también, en, hablando de, de eso en específico una pregunta, ¿está bien callarse? o sea, ante una un comentario incómodo, ¿está bien callarse? ¿está bien callarse? ¿O está bien responder? Depende si tienes las herramientas para aguantar. Te voy a decir porque quizás tú solo piensas en responder así, ¿no? Pero la otra persona te puede volver a decir algo incómodo. O sea, y hacer una cuestión interminable. O puede ser que la dejes callada, depende. Yo creo que... Eh, es que sí depende. Si tú tienes la fuerza para contestar, contesta. Si tú sientes la impotencia de contestar, pero no te sale porque a ti te educaron por lo que sea, escríbelo en algún papelito o algo, pero sí sácalo. Yo creo que es importante sacar la emoción, sacar el comentario, pero ya depende de ti mismo. En mi caso, yo cuando me hartan ya empiezo a contestar directo y a la cabeza, pero eh, ya depende de, de ti, porque obviamente si, si la persona se siente atacada por tu comentario, aunque te haya atacado primero, te va a atacar. O sea, es como el, el juego sin fin, pero… Eh, Ahí yo sí te diría qué tanto quieres aguantar, qué tanto vas a permitir eso. En mi caso yo siempre te diría, responde de manera educada. Paso 1 paso 2 pon límites. Paso 3 pues si no entendió directamente, digamos una situación de, ay, este, ¿cuándo te vas a casar? Y tú no tienes ni siquiera pues pareja, ni ganas, ni nada. Es como, pues en su momento, ¿no? Y, ay no, pero bryan es que yo ya vi que te vas a casa Y tú de eh, No es un tema que me gustaría tomar ahorita eh, Estamos en la fiesta de navidad Yo quiero saber de ustedes, volteala Esa es otra idea, si sigue en ese Le puedes decir de, de algún Defecto o poca virtud que tenga Y pues a ver <ríe> qué, qué divertido se va a poner eso No recomiendo lo último, váyanse mejor a a cambiar el tema, pero ya depende de ustedes Porque yo sé que las personas que nos escuchan Algunas también son sarcásticas Entonces que me pongan un humor de pura y santa Pues no, no va a funcionar aquí Y ojo, si tú nos estás Escuchando y tú eres la típica Tía, tío ¿Qué hace esos comentarios incómodos O preguntas incómodas Ahórratelos, o sea, de verdad Creo yo que hay temas prohibidos, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo de las personas está prohibido O sea, es típico que de repente Llegas a una reunión familiar y te dicen Y, ay, qué gordito te ves O qué gordita te ves, ¿no? O sea, creo yo que el cuerpo de los de las personas está prohibido O sea, tú nunca sabes cuando la persona está pasando Por algún proceso, quizá físico Sí, que le esté costando trabajo Digo, hay personas que luego, luego se les ve, ¿no? Que son bien aliviadas y no, ten, no tienen ningún problema en hablarlo. Pero también hay personas que realmente quizá a lo mejor estén pasando por algún proceso eh, emocional con su cuerpo y es difícil hablarlo, ¿no? O, por ejemplo, eh, también tema... Yo siento que tema prohibido podría ser... Mm, mm, por ejemplo, si sí, los terrenos. Otro tema prohibido podría ser uh, Duelos Hay personas que se enfrascan en los duelos Como este año murió algún familiar Y se enfrascan en, en llorar Y ponerse tristes porque no está ese familiar Y yo te diría voltealo Así como dice Itzel Voltealo a recordar Sí a la persona, pero recuerda todo lo bueno Las vivencias buenas No, no, no el hecho de extrañarlo Porque ya no está Esa persona, sino Recuerda las vivencias buenas las experiencias buenas que tuviste con esa persona. Otro tema prohibido podría ser la política, la iglesia, la sexualidad. La sexualidad, digo Hijos. Sí. Matrimonios. Y que yo te diría Y agregué. entonces la la, <risa> la cena la cena familiar, perdón, tosca, ya, o sea, no hablando de nada. Gracias. Gracias Agregale agregále un poco de buen humor al, a las cosas que se platiquen en esa en esa cena o en esa reunión familiar. Y que de repente no te lo tomes tan personal Acuérdate que Que se están expresando desde su Ser, desde su interior Relájate Relájate sí. y aplica una dosis de buen humor Que sería muy bueno para sortear eso Que te están diciendo Y a lo que sigue, cambia el tema, busca Crear tu momento y hacerlo ameno Ahora, otra pregunta ¿Qué psa? con las personas que están Enfermas en el momento de la Navidad, en las cenas de fin de año En las reuniones familiares pues fíjate que está enfermo tu papá y pues no vamos a hacer nada o está enfermo tu tío o ¿cómo manejar si tú estás enfermo incluso en, en esos momentos Cómo manejar esa convivencia, esas reuniones Porque evidentemente muchos van a tener mucha alegría Pero quizás tú no, quizás tú estás enojado O estás frustrado, o estás cansado Porque estás enfermo Cómo se manejan ese tipo de situaciones Invitamos a esa persona que está enferma No la invitamos a la reunión Voy a la reunión si estoy enfermo O no voy a la reunión si estoy enfermo Cómo, cómo podemos manejar ese tipo de situaciones Creo que sí invita a la persona que está enferma Pero... En actitud de servicio, no en actitud de que va a llegar con la fiesta encima, pero tampoco como si se fuera a morir, o sea, relájense, punto medio, nenis. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo sé que esta persona, digamos que tiene una enfermedad terminal, inserta aquí la que ustedes quieran, invítala, está en esta vida, está en este plano, entonces apóyenla. Si la persona se siente mal de repente, ten siempre a la mano medicamento, número de emergencia, este algún asiento, alguna bebida… Todo lo que puedan requerir en el momento, tenlo a la mano, pero fluye con las cosas. No lo tengas ahí como enfrente de que, ay sí, mira, tú es para ti, sino por ejemplo en alguna cajita de regalo, digámoslo, hazlo discreto, hazlo llevadero. Si tu persona enferma, eh, pues espero que te recuperes pronto, la verdad. Y eh, analízalo, puedes quedarte una media hora solamente llegar a saludar y retirarte. Puedes eh, decir que no, no vayas, puedes hacer videollamada, puedes hacerles algún video donde eh, les platiques que en este momento no las puedes acompañar y que los quieres mucho. O bueno, si es que te llevas bien, ¿verdad? Porque también aquí estamos suponiendo que, que todo es bonito. Pero yo creo que eh, la cortesía es de cajón. Segundo, ser realistas. O sea, también si la persona, digamos que no tiene una enfermedad eh, que la vaya a llevar a la tumba, ¿no? pero que pide cierto régimen alimenticio, que no suba de cierta cantidad de grasas, de harinas o así, por favor no hagan alimentos con alto contenido de lo que sea que su familiar no pueda comer y si tú eres ese familiar, contrólate por favor, o sea, puedes comerte un tamal, no diez y no es porque no estén buenos o no es por ofender al cocinero, sino es porque te queremos otra Navidad aquí, te queremos en más eventos y parece que eh, realmente ser un poco flexibles. En el caso de que estén en el hospital, eh, este tendríamos que ver los roles de la familia, quién puede apoyar y pues hacerlo llevadero. Nuevamente son es una fiesta al final de cuentas. Trata de hacerlo llevadero, cortesía y servicio ante todo para las personas que se encuentran enfermas y eh, esperemos que pronto puedan recuperarse y estar muy bien con todas las personas que los, los apreciamos. Otro tema, el consumo de alcohol, de sustancias y de cosas que te dañan y te ponen en un estado inconveniente y que se provocan muchos accidentes en la época navideña. De entrada sabemos que el gobierno ya tiene su programa de prevención a accidentes y que en las calles, avenidas principales están eh, con el alcoholímetro y diversas cosas, pero también es importante recordarte que disfrutes con conciencia las fiestas y que si sobre todo vas a ingerir alguna bebida alcohólica, tengas la conciencia de no manejar, tanto por el bienestar tuyo como por el bienestar de tu familia, de las personas que te acompañan y que te rodean. Al respecto de esto, ¿qué nos pueden comentar? ¿Qué les podemos comentar? Pues, mmm, qué difícil, ¿no? O sea, existe la enfermedad, el alcoholismo y la drogadicción e incluso mmm, hay muchas personas que tienen recuerdos de navidades horribles por este tipo de situaciones. Digo, yo no me escandalizo ni mucho menos, sin embargo, creo yo que sí es importante eh, darte cuenta que no requieres de alcohol incluso y no requieres de alguna sustancia nos iba para para disfrutar el momento. ¿Sí? Eh, puedes divertirte sin alcohol, sí, sí, sí. Si no sabías esta noticia, te la doy. Si es nuevo para ti escuchar esto, te lo digo. Digo, porque hay muchas personas que allá fuerita piensan que bueno, es un es un paradigma, ¿no? Piensan que que el, el alcoholizarte es la cosa más normal del mundo eh, y que todas las familias y todas las personas lo hacen y sin embargo no saben que hay una vida sin alcohol. Entonces yo te recomiendo a que pues te unas a esta parte de, de, de convivir sin alcohol y tú dirás, ¡ay, qué aburrido! ¡Qué aburrido es este chavo! ¡Qué aburrido! A lo mejor sí, pero... Así te evitas accidentes, así evitas que realmente eh, puedan ocurrir desgracias en tu familia, que pu puedes prevenir incluso navidades eh, terribles para tus para tus niños, ¿no? Para, para los niños, más que nada. Yo te invito a que hagas eso. Y si vas a consumir, digo, que es inevitable, eh, realmente... Yo, diría, yo te preguntaría, ¿por qué consumir alcohol o drogas hasta llevarte a la desgracia? ¿Por qué hasta perderte? Digo, es una es una bebida o es algo que te puede alegrar, sí, pero ¿por qué hasta perderte? ¿Por qué no aprender a medirte y disfrutar también el momento y disfrutar a tu familia? Buena pregunta. De hecho, también personas si van a manejar y si van a tomar... Uno, no tomen tanto porque luego se pueden pelear. Segundo, las llaves de todos las quiero bajo llave, entonces no no vayan a manejar así. Y no lo digo tanto por ustedes que me imagino que son unos excelentes conductores, sino porque puede haber uno que otro que no sea tan bueno como ustedes y les vaya a ocasionar algún problema. recuerdan que conducir trae una responsabilidad, ustedes traen un, una máquina profesional que puede matar a una persona, si no es que los mata ustedes mismos. Quizás tú no mueras, pero puedes matar a alguien, puedes matar a tu familia. Digo, no sé, pero por favor evítate. Si tienes algún problema de ira, de depresión, de ansiedad, por favor no tomes en cantidades industriales porque lo vas a sacar de una manera sumamente agresiva. Sí, es muy divertido ver al a la persona alcohólica haciendo X o Y, sí, muy gracioso, pero donde le pase un accidente, digamos que no conduce, sino que le pase un accidente, se golpea, pierde alguna extremidad, pierde la conciencia y todos están igual, o sea, realmente fíjense en su contexto, si, si ustedes quieren tomar adelante, no pierdan la conciencia, no manejen y no andan de graciositos, ...por favor, para que no les pase nada... ...esto no les decimos de qué aburrido... ...sino realmente de que tengan la conciencia... ...de que lo que ustedes sea un chiste... o ...una situación de cinco minutos de una hora... ...les puede costar el resto de su vida... ...e incluso impactar en su círculo familiar... ...y su círculo cercano... ...o sea, no somos amargados, somos realistas amigos... ...o si vas a beber... ...y si todos van a beber en esa festividad... ...qué rico sería... ...no irte de esa casa sino como acampar, ¿no? Yo yo recuerdo así las festividades de niño y era de ¿andalor que... alcohólico de niño? No, no, no, no, no, o sea, recuerdo que que todos mis tíos, todas mis tías se reunían en una casa, nos reuníamos en una casa y todos dormíamos y contábamos historias y todos felices de la vida y no había la necesidad de salir de casa. Y creo yo que es una Pues es una manera también de evitar accidentes recordemos que en específico en esta fecha eh, pues muchas personas como ya lo mencionaron eh, pues sí eh, beben mucho alcohol y pues están afuera ¿no? muchas muchas personas inconscientes eh, generan muchos accidentes entonces yo te, yo te sugiero que si no te expongas que disfrutes a tu familia y Exacto y aparte sabemos que en esta última época del año la gente trae una gran carga de estrés De estrés por economía, por salud, por familia, por los regalos, por el tráfico La gente está estresada así que por favor a trabajar en los niveles de tolerancia Si sales a la calle relájate, si ya vas tarde vas a tiempo Momento de que tú vivas una vida con tranquilidad Y si vas a tomar carretera o vas a viajar respeta lo, los señalamientos, respeta los semáforos, eh, respeta el kilometraje, respeta las leyes ¿para qué? para que no haya situaciones inconvenientes o que te puedan causar algún problema porque también sucede que en esta época hay muchas fotoinfracciones, hay multas en temas de tráfico eh, hay multas de todo tipo y en enero viene la cuesta de enero porque hay que pagar el, el predial hay que pagar el agua, hay que pagar las multas que tiene el carro, el refrendo Todo se acumula y ahí puede venir una gran crisis económica. Evítate gastos innecesarios. Esa sería otra recomendación también para el tema de reuniones familiares. Si vas a ir a, a, a otro estado, a otro lugar o si vas a realizar algún viaje, ten precaución en el tema de los señalamientos y de las leyes. toma un chocolatito calientito, no, un cafecito, un cafecito <risa> los tamalitos, jueguen lotería, jueguen lotería, juegos dinámicas, hagan dinámicas de intercambios así muy agradables, ¿Es que eso también es otro tema, sí, los no, intercambios, no, no, eso no, no vamos sé. a meter aquí, no necesitamos tanto odio <risa> Con que no se intercambien entre unos a otros, todo está bien. Ay, el aburrido. Bueno. Oh, sí. <risa> <risa> todo con Nada consentimiento, más. amigos. Sí, todo consensuado. este Y a disfrutar. Exacto, disfrutar. Exprésenle el afecto a su familia, exprésenle el afecto a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a su pareja, a sus hijos. Momento de que se relacionen desde una forma sana y bonita. ¿Eh? Sí. Sí, sí, sana bonita hermosa dense mucho cariño y digo yo ando bien empalagoso sí. pero ah. de verdad mi este niño yo creo que el, el, el, la navidad se hizo en invierno por lo mismo para que todo el mundo esté acurrucado para que todo el mundo esté abrazado de uno de otro y se den mucho cariño mucho amor y, y muchos regalos Y pues esperamos que todos los consejos que te hemos dado si te estén funcionando, ya hablamos de cómo lidiar el comentario incómodo, cómo tomar la decisión de si ir o no a un evento, ya hablamos también del tema alcohol, drogas, de pasarla con amigos. y ...que tengan mucho cuidado, nosotros los queremos mucho... ...queremos eh, saber que nos están escuchando... ...recibir sus mensajes, nos hace sentir muy muy bonito... ...entonces por favor, otra Navidad bonita con nosotros... ...esta es nuestra primera Navidad como en la que larras... ...es que estamos muy emocionados... ...compartimos un poquito de la miel que trae Brian el día de hoy... ...y pues eh, les deseamos lo mejor... ...recuerden que esas fechas son precisamente para... ...vibrar en amor o para amar... ...para ser amados, para reflexionar... Y pues eh, hay muchas cosas que se pueden hacer, realmente si tú estás en un proceso de depresión, algún proceso fuerte, puedes atenderlo en este momento, el tarot siempre te va a ayudar como un espejo y en este caso al ser invierno nos hablan mucho de las espadas que son frías, pero también nos hablan de los oros, las cosechas que ya llegaron y que ya pudimos disfrutar o que estamos disfrutando en este momento. Bueno, eh, igualmente el tarot en este caso te puede indicar hacia dónde dirigirte a partir de tu momento presente, en cuanto a navidad yo te recomendaría de que lo disfrutes, que veas realmente si es persona tan conflictiva, si era tan conflictiva o es que hubo un momento o un tema en el que se hicieron daño Momento también de sanar esa herida, por tu parte no te responsabilices de los demás, no te enganches tanto y disfrútalo, si tú vas a viajar, si tú te diste el tiempo de acudir con una persona, sea familiar o no, disfruta ese momento, no vayas a pelear, no vayas a generar más conflicto, ve a... Realmente convivir al servicio, a estar ahí, si tú quieres hacer algún servicio social también lo puedes hacer, solo disfruta estas fechas por favor, cuídate mucho y pues nos vamos a seguir escuchando, vamos a ver eh, qué es lo que ustedes les quieren decir a nuestras personitas para estas reuniones familiares que ya es este fin de semana, así es que el consejo es rápido amigos. El consejo rápido, convive en armonía. Y busca dejar momentos de paz y de tranquilidad para tu familia. Si no estás emocionalmente disponible, no vayas, por favor. Y si tienes esta disponibilidad emocional, esta apertura y esta tolerancia, ábrete a las reuniones familiares. Mi recomendación para ti es que dejes huellas agradables y memorias que realmente sean dignas de recordar con las personas que te rodean. Yo te diría que hagas un cierre hermoso con tu familia, que te unas a tu familia que le des mucho cariño, mucho amor a cada uno de tus familiares a los niños, que cuides mucho a los niños, que, que por favor no no no avientes cuetes, ni mucho menos por favor, por favor. los animalitos lo sufren, yo sé que tú dirás, este güey es bien ñoño no es que sea ñoño, pero pobrecitos animalitos, de verdad, de Dios no tienen la culpa, sé que es una gran diversión Pero les haces daño Entonces cuida mucho A los animalitos, cuídate mucho Tómate una linda y rica taza de café Da un abrazo A quien lo necesite También eh, regala si tienes ahí alguna prenda que ya no necesites, alguna cobija que ya no necesites, ve a la calle y regálasela a alguien que lo necesite, algún indigente, alguna persona de la calle. Incluso hay muchos ancianitos eh, en muchas comunidades um, que, que pasan estas festividades solos, que no tienen a sus hijos o que por alguna razón están solitos y les puede tender alguna alguna prenda de alguna prenda de ropa algún algún plato de comida o los puedes invitar a cenar yo te diría eso que, que también pienses en los demás que, que te abrigues mucho las enfermedades están al triple eh, y que disfrutes mucho esta navidad que hagas un cierre contigo y con los con los que te rodean Muy bien, entonces con esto vamos apagando las llamas de del aquelarre. Esperemos que pasen unas muy bonitas fiestas, que nos hagan caso, por favor. Y nos, nos escuchamos en la próxima sesión. Hasta luego. Apaga el fuego, el aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7pm todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como y Tarotista, Creciendo en Conciencia de Hidder Osorio e Intense Fantasy.